ya seguiréis con las compras luego, que esto no es el cortingles. A ver, ¿qué no dicho? Ya Ah, bueno. Por la IoT que lo aguantaré. Bueno, eh la verdad es que este año teníamos bueno, sobre todo yo personalmente tenía algunas dudas a la hora de hacer la marcha pero pensamos que si hubiera una escuela donde se valorara la constancia donde se valorara la entrega desinteresada donde se valorará la integridad habría una persona que tenía que tendría el título de maestro sin dudar a, a, sin lugar a dudas y eso fue lo que finalmente nos empujó a, a convocar una vez más esta tercera marcha de homenaje al maquis en el ampurda porque precisamente este maestro ha venido las dos anteriores ocasiones para compartir con nosotros un ratito de su tiempo. Y cuando nos enteramos de que este año este maestro iba a cumplir 90 años, pues creímos que era necesario indispensable realizarle un homenaje. Y entonces por eso que para mí ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta por agradecer a Enrique Melik que esté aquí, que haya hecho lo que ha hecho en sus 90 años que haya por fin publicado ese libro que todos deseábamos leer, que son las memorias, y que en esta ocasión, pues, la acompañe en su nieto, que ha hecho un trabajo formidable a la hora de escribir el libro. Y lo digo porque es el primer libro que me leo en francés y que realmente no me he dado cuenta de que estuviera leyendo en francés. Y le acompaña Pep Palau también, que era uno de esos jovencillos que creo que a los cuales en Melik les nos ha enseñado tanto. Muchas gracias, Enrique, y y un placer un comienzo estarierta aquí entre nosotros. Bueno, buenos días a todos y a todas para bienvenidos. Antes de dejar la palabra a mi abuelo, solo voy a hablar tantito de cómo fue escrito el libro. Entonces hace como unos años, unos tres, cuatro años, mi abuelo me estaba contando todas las historias del maqui, de la retirada, de la resistencia. Y un día le pregunté si ella había pensado como en escribir sus memorias. y Me dijo que lo había empezado hace muchos años antes, pero que lo había que lo había dejado y que solo tenía como unos 20 páginas. Y entonces quise leer esas páginas y cuando acabé esas primeras páginas le pensé que se tenía que hacer un trabajo más que eso, ¿no? como ampliar las cosas y poner más historias. Y entonces le dije que bueno, ya vamos y... Si sí, él quería, lo podía escribir, ¿no? Sin saber cómo hacerlo. Entonces, creo que al principio no me ha creído. Porque, bueno... Normalmente no trabajo mucho y... Uh, no tengo... Un poco. No tengo, no, no tengo el costumbre de acabar las cosas que empiezo. Entonces, bueno, Pero... Después hemos empezado a hacer como unas entrevistas con las entrevistas en las cuales como dos veces a la semana nos veíamos todas las tar dos tardes a la semana y bueno, preguntaba cosas y él me, me contestaba y entonces estaba, estaba grabando todo lo que me contaba y entonces bueno perdí unas veces las grabaciones él perdí también los papeles como en cada sesión antes de empezar teníamos que buscar papeles y cosas durante media hora, 45 minutos, a lo mejor porque, bueno, tenía una biblioteca bien grande, pero es un pinche jalero ¿eh? y entonces, como cada semana yo traía lo que había escrito, él lo revisaba y entonces íbamos avanzando un poco así y bueno, después de dos o tres años porque además de estar algo estoy lento entonces por fin este año el libro pudo salir y ahora, bueno, creo que ya voy a dejar la palabra a mi abuelo y que él va a contar un poco más del libro y de su historia. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hubiera podido continuar porque así me hubiera estado yo de hablar hace muchos años que había pensado hacer ese libro pero por ocupación del trabajo y por otras razones no ah, no llegaba nunca hemos dodo aunque yo hubiera preferido ampliarlo más pero el hecho de que perdiera la vista y hemos tenido que, que lo hacer de hacer más, más deprisa eh, yo tenía tenía interés en hablar de mi infancia y, y de la retirada Pero me di cuenta que sería demasiado y me empecé escribiendo lo... el pasaje de figueras en el último bombardeo que hubo y luego cuando pasamos a francia y, y el trabajo que hicimos cuando llegamos a francia pues Eh, no teníamos derecho a trabajar en la industria solamente lo que se llamaba agricultura pero la agricultura cabía pegón pues, de albañil había leñador en el bosque y yo fui leñador a los 14 años fui leñador y pasé unos años haciendo carbón y cortando árboles, pinos y hasta llegando a los años 82 que en los 82 todavía estábamos tranquilos había los alemanes en Francia pero nosotros de, en el departamento donde estábamos no, no pasaba pero cuando llegó el oche, el, perdona, el 42 cuando llegó 42 nos damos cuenta que los alemanes llegan a donde estábamos nosotros. Como había habido el desembarco en la Argelia, los alemanes cogieron miedo y llegaron hasta la frontera española. Y entonces fue cuando empezamos a, a pensar en otra cosa que en cortar árboles. Un socialista, Pedro Pérez, eh, nos hizo una charla en la que él pensaba que todos diéramos nuestro punto de vista sobre la situación, que pensábamos si entramos en la resistencia o no entrábamos. En aquella reunión habría unas 15 o 20 personas Algunos decían, no, nosotros no, no tenemos nada que ver porque eso de Francia es un asunto de los franceses y cuando, recibí, cuando llegamos a Francia nos metieron en campos de concentración pues ahora si tienen problemas que se los alegre y había otros entre los cuales estaba mi padre que ellos pensaban al contrario, en vez de estar los brazos cruzados, teníamos que ayudar la resistencia francesa, solamente sea que ayudando los pasos fronterizos y escondiendo la gente que se escapaba. Con esto llegó al 43 y en el año 43 empezamos a ayudar un poco a la resistencia francesa. Uh, habia una señora en el pueblo de Quillán, una señora que se llama una prostituta, que ella nos escondía los fugitivos sin cobrar nada, nos escondía los fugitivos y estaba en su casa pues un día, dos, los que fueran. Yo recogía esa gente y le hacía hacer unos kilómetros, Por la montaña hasta un pueblecito donde allí lo cogía otro en mano y la lo, los adelantaba hasta la parte de Ruses y allí habían ya los los contrabandistas que tenían relación con los andorranos. Eso duró unos meses hasta que un día recibimos una, una nota diciendo que no enviáramos más gente porque la que enviábamos no llegaba a destino nos informamos y resultaba que los contrabandistas no andorranos los contrabandistas de Andorra donde había españoles, franceses y andorranos claro, cuando cogían a un grupo de judíos que tenía dinero pues y hacía pagar, claro, pero cuando volvían que había dinero que había pues los llevaban al monte los mataban los enterraban y a otro eso era muy duro de creer que era imposible que esto ocurriera y sin embargo en los años 77 elliceo barrioo que era director de de interview que junto con el luis andrés dedo y otro compañero andorrano se pusieron a la busca del, de los cadáveres que si existían y en efecto encontraron en él en varios esqueletos de respondían con los pasos de los de los contrabandistas que hizo 4 cuatro, cuatro episodios en el, la peri, la revista eh, reporte de cuatro nombres es muy útil decir que esto fue prohibido en Andorra también esta no se podía vender en Andorra y bueno, entonces nosotros cuando vuelvo a la 43 y cuando pasó eso abandonamos los pasos pero entonces ya fue cuando eh, hablamos de entrar dentro de la resistencia armada si los comunistas tuvieron la idea de formar la Unión Nacional eh, con, con un cuerpo de guerrilleros que en el, al principio no existían, solamente había los cuadros pero ellos lo imaginaron y lo llevaron a cabo nosotros, el campo libertario, no pasó lo mismo en el campo libertario había quien como aquellos que he dicho al principio, que no se querían meter en asuntos franceses y había quien decía que había que meterse, había que involucrarse y no digo que todo hubiera cambiado, pero otro gallo cantaría cuando llegaría la liberación al momento de pasar cuentas. Eh, en el departamento donde yo estaba, que es el departamento del Aude los pocos libertarios que entraron en la resistencia lo hicieron como yo entrando en maquis franceses pero no eran maquis españoles ni libertarios, eran maquis franceses eh, había en el Aude había el el cuerpo de guerrilleros de la Unión Nacional que empezaba a, a crearse. Crearse así habían creado los estados mayores pero faltaban las tropas y estas tropas las encontraron todas hechas cuando a la liberación se encuentran con las compañías de trabajadores que la mayoría estaban inscritos en sin saberlo, y ellos sí se involucraron en la liberación y luego prepararon la otra, la reconquista de España, y yo comprenderéis que voy de prisa porque no, no puedo obtenerme a todo, sino os no explicaré el libro. <risa> Al terminar la liberación de Francia, eh, cuando llegué a Arbona con un compañero, Ramón, vimos unos carteles en la pared con los tres colores republicanos españoles, Unión Nacional Española, gran meeting para liberar España. Los dos, pues, fuimos a ese meeting, y de tal manera que cuando nos presentaron, nos subimos al escenario y la gente nos, nos aplaudió como liberadores y detrás nuestros siguieron diez o doce o quince, no recuerdo, chavales jóvenes que también querían liberar España. Fuimos a España. Eh, esto se, se preparó pronto. Al salir de la Arbona llegamos a Camurac en un en un campo, una colonia. Allí era un campo de entrenamiento y a los seis o siete días subimos en un camión dirección a España. Fuimos a España por la parte de Valcebollera y eh, muy mal preparados no teníamos ni siquiera botiquín de, de urgencia eh, el tipo de armas era disparate cuando hablé con el capitán la vela eh, le dije cómo haríamos para la munición para o oh, dice eso ya improvisaremos. Dice, hay cuarteles de la Guardia Civil, dice, que a nosotros no nos tiene que hacer miedo. Éramos 25. Esperábamos, esperábamos, no sabíamos qué. Esperábamos que llegara otro grupo. Ese grupo era de 55, con el comandante Mateo, pero con tanta mala suerte que llevaban retraso pasaron de día y la guardia civil los controló empezaron a tirotear pero como eran más de 50 y la guardia civil eran pocos pues dejaron dejaran que se, que se marcharan y llamaron refuerzo se refugian donde estábamos nosotros Y entonces, a un poco rato de, de estar ¿no? todos reunidos, empieza a llegar guardias civiles, a rodear el bosque y a pegar tiros. Había un altavoz que decía rendiros porque si no pegamos fuego bosque, en fin, tonterías de estas. Y suerte para mí y para el que venía conmigo, que en los tiroteos se aflojaban de un lado empezaban del otro y se, se alejaban del tiro de las metralletas se alejaban de nosotros todo dejaba suponer que la gente se había desparramado hacia afuera y, y donde estamos nosotros pues se quedó abandonado se quedó solo vi una sombra que se acercaba, era José Abad, del guía, y dice, no, no, para no, no tener miedo, que yo os saco de aquí, y dice eh, el, el comandante, el capitán, ellos seguramente que han caído en manos de la Guardia Civil, yo os pasaré a Francia otra vez pasamos la noche allí mismo sin hacer ruido y al día siguiente empezamos camino hacia francia yo no puedo decir si estuvimos 34 días no lo sé porque además no teníamos nada que comer y a un momento dado en la Antes de llegar al lomo, vemos un hombre sentado al pie de un árbol. Eh, José Abate, el guía, de un rodeo y nos hizo signo, dice, calanzana. El hombre estaba muerto, no tenía ninguna herida, estaba muerto, muerto sentado contra un árbol miramos lo que tenía y tenía cuatro fotografías. Entonces continuamos andando y llegamos otra vez a Valcebollere. En Valcebollere pues ya habían ya habían refugiado otros que se habían escapado antes de nosotros y ha venido un comandante a vernos, eh, qué es lo que ha pasado, que si de eso me he de decido las órdenes, o no, bueno, que nos me metió una bronca, pero no, no hay que desanimarse, porque los, los camaradas son dueños del Valle de Aranz, y nosotros vamos a volver a pasar ahora con más fuerzas, y en estos hechos yo comunico con mis padres, que estaban en un pueblo de laude, por mediación de la cabina telefónica del pueblo al pueblo donde estaban mi padre. Y llama a mi padre, se pone al teléfono y me dice dónde estás, se lo explico más o menos. Dice, pues mira, yo el consejo que puedo darte es que te vengas lo más pronto posible. Si aquí han pasado cosas muy graves. Aquí han matado a Ramón Mialet de Vic, han a su cuñado, a, a Pedro Pérez, a Miguel González... En fin, empezó a decirme lo, los nombres de los muertos. Y cuando llego a, a la casa donde estábamos, le reúno a los compañeros, éramos cuatro, y porque en esta casa debería haber ocho o diez personas pero cuatro éramos compañeros. Les explico el caso y José Ebat dice a mí no no me cojan. Yo me doy el tiro porque eso es a continuación de lo que pasó en Aragón cuando la guerra. Las purgas han, han vuelto. Y nos escapamos. Ramón y yo de un lado y ...Mauricio Pascual y José aba y, ...y nosotros... ...una hora después nos pasamos... Eh, ...pasamos a una peripecia pero... ...nos cogieron los gendarmes... ...nos entregaron a las fuerzas españolas... ...de liberación... ...que eran... ...los guerrilleros de la Unión Nacional... ...habréis comprendido que se trataba de los comunistas... Eh, nos metieron en una habitación y hubo un baile y, y en eso hay uno que entra a en la habitación y le dice a uno que estaba ya arrestado, dice, daos el piro, dice que hay que aprovechar ahora. Y entonces este, recuerdo, se llamaba Edmundo, hey dice, si creen consejos del hacedlo como yo, pues nos escapamos. Eh, en la puerta, como salimos tranquilamente, el guardia que había en la puerta no se dio cuenta ni en que, que nos fugábamos. Y dos o tres días después llegó a mi casa y mi padre ya me lo cuenta todo. a Carcasona a ver el comandante del marquis francés le explico lo que nos había pasado porque el marquis estaba yo era los francotiradores y partisanos es decir, comunistas si bien el Estado Mayor era comunista el, el marquis él le alguna no sabia ni lo que era comunismo i si no no passa nada dice va la labona donde esta la compar a la companyia i allían documentació i en efecto quan lleguemos a aragona el, el comandante de la companyia nos hace una de identidad fuerzas francesas del interior fumar vegetal, acidental de nacionalidad francesa escribieron no en francés no, no, dice, ya lo sé pero si los los guerrilleros españoles os controlan este papel será útil es lo que pasó cuando fui aquí ya no en me permiso me, me cogieron pero al ver que tenía papeles franceses tuvieron que me que soltar de ahí continué con los franceses fui la racia de racia pasamos a alemania eh, termina la guerra Y entonces pues el problema estaba en el, en el trabajo, eh, no tenía oficio, no sabía qué hacer. Y en Arbona me dice un compañero, dice, mira, dice, yo tengo la solución para ti. En Cervera hay un compañero que pasa la prensa y ayuda en el Paso Fronterizo. Es ya un anciano, dice, tú que eres joven es. Eh? joven pues puedes ayudarle me fui a Cerver y en Cerver trabajé en las naranjas me daba tiempo libre había días que no había trabajo me daba tiempo libre para correr la frontera y conocer los pasos y que conocí un tal Pedro Soto contrabandista que me dijo mira, yo te enseñaré el mejor paso, pero el mejor paso es difícil, hay que subir muy arriba, sobre todo no te metas por el cuello de Bayoules, que este está más que conocido. Trabajé un, unos meses, pasando gente que se escapaba de España, otros que estaban aquí que querían ir allá a, a matar fascistas, pues acompañábamos, hacíamos pasar la frontera, hasta que un día vino un compañero de, de tulux que tenía la mujer de vacaciones, un tal Manuel Huet. Ese Manuel Huet Creo que solamente ha hablado de él eduardoponnce prades manuel Vuelta era un, un resistente que ya había trabajado con el grupo grupoponzá y me dijo dice tú no tienes que quedarte aquí porque eres un joven pasa tu luz y vers allá tu luz están las juventudes libertarias aquello esto sería más sano para ti en lo que hice me fui a toulo contra los jóvenes libertarios milite un poco con ellos también con la con la faz federación anarquista francesa entonces con esto llegamos ya al año 50 unos 52 sé que en Barcelona había varios compañeros entre los cuales estaban un hermano de esa de Pico Samaté estaban condenados a muerte y se nos ocurre pues una idea no sé si es buena o mala, no sé porque no pudimos ejecutarla que trataba de raptar el cónsul de España y, y hacer una moneda de cambio, pero esa era una cosa muy ilusa de nuestra parte porque esto no, no lo iban a aceptar. Pero antes de, de raptar el cónsul, uno de los grupos se le ocurre, al ver el cónsul que entraba con una mujer en un hotel, ir a casa, coger una bomba de mano y metérsela al coche. Y va, coge la bomba, se presenta y espera que salga. Y cuando sale, iba a la entre las piernas al subir al coche. Pero se cerró la ventana, la, la puerta, y él con la bomba en la mano y le digo, ahora qué hago? Pero la ventanilla de detrás el cristal estaba un poco bajo se lo por detrás aquello explotó haciendo mucho ruido y agujeros en el coche y al cónsul no le pasó nada pero el, el susto lo había tenido con eso el periódico empieza a hablar del asunto y aquí pues sería muy largo de explicar el eh, lo que pasó entre nosotros. Los jóvenes teníamos ganas de, de, de liarla, y, y los viejos, pues, ellos encontraban que éramos demasiado atrevidos y que molestaríamos la tranquilidad de, del exilio. Porque es verdad que en aquellos años, pues, eh, la organización estaba ya reorganizada y Había tres o cuatro periódicos, revistas... El exilio, no digo que fuera un exilio dorado, pero vivía un exilio tranquilo. Y nosotros nos estorbábamos. Eh, vino Liberto Sarrao, unos años después, Liberto Sarrao, con Tenía un proyecto de montar un Movimiento Popular de Resistencia entre... Los, seríamos los inventarios, pero si otros querían venir también los aceptaríamos. no Aquello no duró mucho tiempo. Aquello duró unos meses, pero no, no se hacía nada. Me desanimé. Lo dejé. Con esto llegamos a los años 62 y en las Juventudes Libertarias salió el DI, porque de DI Defensa Interior salió Proyecto de las Juventudes Libertarias y el que el cerebro de, del grupo era Octavio Almerola y claro, Entonces, los jóvenes nos volcamos a él, al, al DENI. Y a si ya sabréis lo que pasó en aquella época, algunas unas bombas por aquí y por allá, nos mataron a Delgado y Granados, y fracasamos. Yo era representante de Rueda Ibérico, y... Creí que en Pertilán vendería más que no podía vender en toulouse me fui a beber a vivir en, en Perpiña eh, me arre con, con un cliente que tenía un almacén que le llamaba librería española pero que él, no, él era sobre todo los sex shops que le interesaban y donde más ganaba dinero Y sí, sí, me, me hago con la librería. Me hago con la librería, la librería española, que algunos ya conocen. Y allí, pues, se montó otro grupo. Ayudábamos los que escapaban, ayudábamos también los que querían mover. Y yo creo que ya no nos no voy a explicar más de todo eso, simplemente el, aquí está el compañero Pep, que él tuvo placer de, de conocerlo en aquella época gracias mm gracias -hmm. Buenas a todos y a todos. Bueno, yo no tengo ni cuantas cosas que decir. Yo en todo caso era el que trabajaba en la shop de, de, de la librería española. Y quizás por eso que me han dicho que está en la mesa, no sé. Pero, en todo caso, no, yo creo que no, no, no sería ni lógico ni sería por mi parte uh, Pertinente que continúa según el relato de enrique es el que le, le tocaba contar todo lo que cuenta en el libro y de qué forma. Ni creo que tenga demasiado interés ya, a tantos años vista, contar hazañas bélicas, ¿no? Pero sí que quisiera apuntar un par de elementos que creo que son interesantes para la reflexión. Por una parte, eh, decir que en aquellos años en Perpiñá sucedieron cosas muy importantes antes lo hablábamos con un compañero en poco tiempo lo que pasó fue de tal intensidad que la percepción el sentimiento que nos ha quedado mucho desde que lo que pasó fue algo muy importante no, no tanto por, por, por lo que conseguimos a nivel pues de lucha ¿no? que se consiguió lo que se consiguió no más no sino eh, por, el, por la ebullición que había, por el clima que había, por, porque conseguimos eh, molestar, ¿no? lo que decía Enric. O sea, molestar, molestábamos al régimen franquista, molestábamos al post que se instaló después eh, eh, en la transición y molestábamos a los franceses. Y eso, y ahí va el segundo elemento de la reflexión, seguramente fue gracias a esa uh, empatía que desde el primer momento, a esa simbiosis que desde el primer momento tuvimos mm, por una parte con uh, los exiliados que estaban ya en Pertiñán, con los hijos de los exiliados y los refugiados que nos acogieron, que mostraron una solidaridad realmente uh, espléndida, excelente, sin, sin reparos uh, y por otra parte, porque conseguimos eh, trabajar por acuerdo con los franceses. Entonces, yo creo que este es un elemento importante, sacar eh, al, a los eh, exiliados, refugiados, a gente que se iba para volver, de esos círculos cerrados, herméticos, en los que muchas veces, y teníamos el caso pues de, de los vascos que así lo hacían, eh, era ellos, con ellos y para ellos, sino que conseguimos trascender ese ambiente cerrado de la, del exilio y trabajar con los franceses, lo, lo cual, claro, molestaba muchísimo a los franceses que, que nos metiéramos también en su casa. Para nosotros, si estábamos en Francia, pues tenía sentido uh, seguir pensando en la lucha antifranquista y en la lucha, uh, en la lucha uh, libertaria en España, pero era importante también um, que esa misma lucha sucediese también en Francia, con lo cual, pues eso, nos implicábamos en, en todo lo que había. ¿no? Y respecto al tema de la solidaridad, yo creo que Enric Meric... Uh, enfatiza y quizá pues sea el que de una forma más clara encarna esa solidaridad no habla de la librería española que se convirtió en un punto de encuentro de todos aquellos que iban venían pasaban eh, buscaban libros o se había hambre de, de, de literatura que nos posese al día no sólo de lo que sucedió no sobre de la historia sino de las ideas ¿no? o sea muchas veces se habla de la historia porque acaba vivimos en, en esa situación permanente de tener que darle a todo un cariz espectacular y nos olvidamos a ¿no? de las ideas, ¿no? El mundo en que vivimos hoy, eh, desgraciadamente, es, es ese mundo sin, sin ideas, ¿no? Y entonces yo creo que en aquel momento pues había tanto interés en conocer lo que había sucedido eh, en la guerra civil, lo que lo que había pasado en la posguerra, como eh, conocer otros pues, textos de Bakunin, de Proudhon, de Malatesta conocer a los clásicos conocer los textos que salían ya de forma avanzada los textos que que separían de nuevo desde desde, desde ese, esa inquietud permanente uh, intelectual que ha habido siempre francia entonces yo creo que en este sentido la librería española fue realmente un, un, un lugar muy muy muy importante ¿no? o sea duró lo que duró pero yo creo que fue uh, la la mica durante los años que duró, de ese, de ese joven exilio que eh, ocurría durante aquellos años 70. Y nada, creo que no, no tengo nada más que añadir, simplemente, pues, si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo, que lo que me acuerde, tampoco es que... La memoria nos falla y nos falla, y por eso mmm, quiero sufrir ya estos puntos, ¿no? Porque al final, pues, con los años de la memoria nos queda lo emocional, ¿no? nos queda lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, ¿no? entonces, bueno, pues eso es lo que es. No, quizás teníais que señalar los dos, que Enrique no ha dicho que la librería española acabó casi con un bombazo, Y luego tú, cuando haces referencia a que se trabajaba con los grupos franceses, que la, el local que había de la Federación Anarquista acabó con un bombazo. Sí, sí, claro. sí, sí. Sí, sí, sí, está claro. Sí, la lucha española saltó por los aires, y saltó por los aires la rasclenche, ¿no que era el local de los anarquistas franceses de Perpiñá, que compartíamos con ellos, tanto uno como otro. O sea, eran objetivos clarísimos, objetivos de que de los uh, grupos uh, parafascistas que, que mandaban pues a intentar eh uh, intentar erradicarnos donde creían que podía ser una, una base de apoyo importante, de apoyo logístico importante de cara a la lucha en el interior aquí en Cataluña en España ¿no? entonces bueno, pues eso, Pensaban que haciendo saltar por otra vez la librería. No, y además, Está bien el apunte, Daniel, porque hace que... Porque hacen... dices, molestábamos, ¿tapú? Sí, sí, claro, molestábamos, sí, sí. sí y, y no hacen saltar un lugar cualquiera, sino una, una librería, no, no sé, todavía más. Un mayor fascismo. Yo ¿Sí? yo la triple A. ¿Eh? La triple A. Sí. La alianza apostólica, no sé, anticapuntas. La triple A, sí. Sí. Un ver, sí. Alianza anticomunista, no sé qué. Y... I, sí. Y hay apostólica. Y apostólica. Y romana. ¿eh? Sí, sí. <that> sí, sí. una pregunta más una pregunta para el escritor que se siente al escribir una historia así, sabiendo que es la historia de tu abuelo? bueno, no sé, es que... o sea, ¿lo sabías? ¿lo sabías todo? ¿sabías parte? como nosotros bueno, había como unas partes ¿no? porque a veces hay historias que además solo como se acuerdo hace unos meses porque ya los había olvidado no tenían los datos entonces no fue un trabajo muy importante porque además de escribir yo creo que bueno para mí era importante que queda como que queda algo ¿no? de su historia de lo que ha pasado porque Yo creo que ahora hay como pocas vidas que pueden ser así, ¿no? Pero también fue una manera de, de, de conocerlo también, no solo como abuelo, sino también como militante, como toda su vida, ¿no? Y creo que cada, cada momento fue... Fueron muy muy buenos y muy emocionante ¿no? Porque era así como conocer el abuelo, el militante, la persona y además como casi cada tarde en la que en las que trabajábamos acabábamos así solo charlando y sin, sin grabar nada, solo intercambiando entonces no fue un trabajo muy importante. Eh, sirvió para dar sirvió para correr mucho más de tabulo que se conoce la vida normal. Yo pensaba en otras incluso antes de, de venir aquí que la, la presencia o de alguna manera la, digamos, la, la programación de en esta en esta marcha eh, sí. se, se establecen definitivamente links con todas las, las marchas que ha o sea, eh, tenemos pues a un, a un auténtico maqui, eh, por primera vez no tenemos que ir a, a ver uh, placas de ayeres caídos Eh, tenemos la suerte de, de, de poder escucharlo tal, tal como está. Eh, por otra parte, he hablado de poco, ¿eh? pero ha salido, igual que lo ha sacado más, el concepto digamos de lo que era la, la solidaridad. La solidaridad en estos tiempos digamos de combate, la verdad, nos cuesta eh, imaginarla, pero la podemos entender. Eh, yo me refería un poco pues a, a este aspecto que hasta ahora había quedado también muy oscuro, que es digamos la, la soledad en, en estas situaciones digamos que se daba en Perpiñá, las cuales uh, del ICC es, es, es el referente. Y el tercer link es que realmente esta solidaridad se, se manifestó de manera muy clara, pues con otro compañero que ha formado parte del de, de calendario de las marchas, que es, que es Agustín Lueda. Eh, eh, Enric, en, en concreto, sabemos que ayudó mucho eh, Agustín. Vió la temporada encima de la librería y eh, hasta hace poco, no sé si era hielo o qué, pues pudieron entregaros el, el pacto de el año pasado y, y de alguna manera aparte de, de todas estas vivencias, estas historias que veremos y alumbraremos eh, hay hay creo que por primera vez en el, en, el, en el contexto de las marchas algo digamos mucho más eh, mucho más eh, contemporáneo. Esto esto es importante y sobre todo volviendo al tema de de Agustín en algunos actos incluso o que se han montado así, digamos, de, un poco de, de, de homenaje, de explicación de un fin siempre se hablaba de, de un tremendo agujero eh, que era, digamos, eh, como estaba en Perseña y tal. Y creo que, que Pep lo, lo ha, nos ha acabado de, de, de poner, digamos, claramente este contexto, este contexto a veces difícil de de, de, de de explicar en la cronológica ordenada, este contexto en el que pasan muchas cosas, muchas de ellas confusas y, y creo que bueno, aquí hoy eh, en la mesa tenemos los, los tres perpiñás eh, y, y el trabajo de, del nieto brutal es decir, que es una historia que todavía todavía sigue y la verdad pues, probablemente está fantástica para poder aplardarnos aquí, gracias yo, yo quisiera quizás añadir algo un poco a al hilo de lo que estáis haciendo, y es uh, este el, el papel que Enric uh, hacía en Perpina. ¿no? O sea, claro, a menudo, desde que todas partes, ¿no? no solo desde la historia oficial de derechas, sino desde la historia oficial de izquierdas también, uh, se ha presentado todos los movimientos que tengan que ver con, con el anarquismo, con la bomba en, en el bolsillo y, y, y la pistola en, en la boca. ¿no? y Y el RIC eh, sintoniza a, a la vez con ese aspecto de la lucha que nos ha estado contando y con los libros, con la literatura, con la cultura. ¿no? Que, que, que esto es algo que se, que se elude en contar siempre que se habla del de, de anarquismo. ¿no? Yo creo que pocos movimientos pueden presumir tanto y tan profundamente como, como un movimiento libertario de haber estado siempre uh, intentando formarse, formar, educar, enseñar, uh, leer mm, o sea Melike ha contado, uh, su, o sea, nos, nos ha descrito una imagen de él mm, en el bosque mm, como guerrillero pero la imagen de Melike Perpiñán en la librería española era de un señor elegante, culto Fumando siempre, <risa> con boquillas, con boquillas, con boquillas, con boquillas, Una preguntita para Enrique, mira, eh, has, has comentado ahora cuando estabas hablando el tema de, por ejemplo, cuando eras chavalito, cuando eras bien joven, que te llegué en Francia, que te encontrabas con el choque de con la gente mayor, con la gente un poco de que os decía que estáis un poquito alborotados y que podíais ir un peligro. Eh, a través de los años, después, por los años 70, por los 80, prácticamente la gente que llegaba de aquí para allá le pasando lo mismo. O sea, había muy poca gente en Toulouse, por ejemplo, que de la gente que estaba enseñada había muy poca gente que, que, que entendía un poco las cosas. Una minoría muy pequeñita, la María Montrió y esta gente, sí echaban una mano y daban cobertura. Hoy día, hoy día por ejemplo, tú piensas que el tipo de lucha que se está llevando aquí en la península ibérica Y tal como está el Unido Libertario, ¿realmente lo ves como una, como una posibilidad de que esto vaya avanzando, o cómo lo ves? Bueno, eh, he oído sin oír, como soy un poco sordo, se me van algunas cosas. ¿eh? En Toulouse, había la mayor parte de la gente eran viejos militantes que en su juventud habían hecho buen trabajo pero que a lo largo del tiempo pues se habían no digo aburguesado porque no se habían aburguesado pero en fin se habían calmado y ellos vivían ya otra vida. Eh, eso es un problema eterno de jóvenes y viejos. Los viejos se cansan y o, como dicen en francés que los jóvenes están ahí para, para la releva eh, las juventudes en Toulouse las juventudes libertarias tuvieron dos épocas tuvieron la época eh, digamos de formación tirado un periódico Ruta que por cierto era tengo la colección en casa y es, es un per periódico para la época admirable eh, charlas eh, había muchas salidas campestres eh, todos los domingos se iba y todo esto era seguido de, de una charla siempre para llegar ya Pues de este periodo de formación llegar al momento que nos llega Octavio y nos despierta aquello que estaba medio dormido, medio, porque dormido del todo no lo estábamos ¿eh? y empezó entonces la época pues de la acción y también se ayudó a un grupo francés y, y a grupos menos franceses, como el de Pouchantique. Yo sé que se hubiera podido hacer mucho más, pero en aquella época el, los hombres fuertes eran los lo que tenían la, las herramientas, digamos, eran los de la FAI y no se fiaban de la gente joven, los jóvenes no saben, no, no se acordaban ellos que también habían sido jóvenes. Sin embargo nosotros les, les ayudamos en lo que pudimos, al grupo. Eh, también una cosa que hay que decirlo, cuando ETA empieza a hablar, que empezó por hablar, buscaba armas y fuimos nosotros, los, los jóvenes libertarios, que entregamos las primeras armas a ETA. Las primeras armas de ETA fueron las que les entregamos los, los jóvenes libertarios. Con ETA tuvimos bastante relación hasta, hasta el final, hasta el final, que ya cuando en Perpiñán venían lo, los de ETA, venían tal Joseba, que como te, te, te, te, hablaba un poco, le llamamos metralleta. <risa> En la de aquella época ya bueno, se había muerto y ya poneta se espacio un poco la cosa y no... Pero siempre habíamos tenido relación con ETA. Con, con todo, lo, con todo grupo que quería hacer alguna cosa pues estamos de acuerdo. No sé si he respondido en lo que... Sí, sí, Marcos, no sé. No pregunta más, no pregunta más. Eso, jóvenes, venga, echarle ganas. No se atreven ni a preguntar. ¿no? Sí, pero... sí, también, que comentabas que cuando la operación Reconquista de España eh, el PC hizo purgas con guerrilleros libertarios cuando se suponía que estaban preparando... Lo de mi, no, sino... Sí, el sí, PC. Sí aquí yo, yo he conocido algunos de la época pero con unos poquitos años menos que tenía yo pues, me escapé digamos de, de la quema eh, yo sé que poco me faltó de de no meterme en los grupos de Zabaté pero tengo que decirlo también que tenía yo un amigo que él me alejaba tanto como podía de sabate, era José Peirats José Peirats pues era un un hombre improvisado perianista y él me dejaba entender que digamos que no, no me daba no me empujaba a la, a la acción de los guerrilleros aunque después claro, a medida que el tiempo corría pues eh, pero yo no conocí eh, a Sabateri conocí porque algunos dicen oh, tenía que caer porque cuando llegaba a Portoluz todo el mundo lo sabía no es verdad. El que sabía que Sábaté estaba en Toulouse es porque tenía que saberlo. Y yo muchas veces estaba en Toulouse que yo no lo sabía. Pero, siendo amigo de un amigo suyo, pues era normal que, que de vez en cuando encontrara con él. Y seguramente que alguno se acordará de un tal Navarro Zapatero, en Toulouse, no es cierto que ayudó mucho al grupo de Poucaulto. Ueli, eh, eh, estamos de estudio que se olvida a la pregunta que tú has hecho sobre las la preguntas que hacían y que los asesinatos que hacían los comunistas de la UNE, la Nacional Española, se olvida decir que ha participado en un libro que se llama Nedo Sinoa de la Sertana Resistanza en el cual se explican por nombres y apellidos lo que pasó y él ha participado en ese libro y no lo dijo se lo ha olvidado Nedo Sinoa Nedo Sinoa aquel libro de lo tengo Nedo Sinoa de la Unión Nacional. La pregunta es eh, esta. sobre la Unión, sobre la Unión, Nacional y yo he hablado un poco en libro porque eh cuando estaba en su apogeo yo no estaba corriente que, que era la Unión Nacional. Lo supe después, pero a partir de ...no de este libro que hemos hecho... ...de otro que había salido antes... ...que es... Eh, ...Dos Cien Ese, ese, ese... Es ese, ese, ese, ese, ese, ese... A partir de ahí... ...hay un compañero... ...que actualmente... ...ha cogido ese libro... ...y ha hecho... ...biografía de todos los muertos que habían en Quillán, en el Aude, que de, de, ha trabajado de tal manera que cuando salga ese libro, no es la continuación del Doce Noir, sino será una cosa mucho más ampliada y, y hablaré, habla, hablará también de lo que era la Unión Nacional. yo no no sí que me interesaba, pero he preferido, hemos preferido, mejor dicho, que en, en poner en anexo el trabajo de César Martínez Moreno, sí, sí, sí. que por los que no sepan quién es, es el hijo de Horacio Prieto, del viejo militante, y el anexo es lo que él dice hoy en su libro Historia del anarquismo español no, yo, solo una, una precisión <coughs> cuando has hablado del periodo de la fundación del DEI cuando has hablado de la fundación del DEI no, en los años 61 71, no es una iniciativa solo de las juventudes no, libertarias no, no, no, no, no. Ya sale en el congreso de CNT de Guibor de 1961, aprobado por la CNT y las otras dos ramas, la FAI y la FIBA, que luego, bueno. Pero el que llevaba la iniciativa era Octavio. Sí, no, fin, era uno. Claro, sí, sí, pues, fuimos el bien, conjunto, bien, el de fue sí, el bien, conjunto bien. del movimiento universitario. Sí, sí, era un grupo de cuarta, si, me parece que si, no era más disaminado, Ciprián Humera, Octavio Alverola y otro más, ayudado por la estructura sí, de, de, de la CNT que poco a poco nos iba abandonando, como, como históricamente han abandonado todos los luchadores, Nico Sabatier, y de, de, de la Cantevilla y todo eso. Aquí habría que, analizar, sí, no. habría que analizar por qué la CNT está de acuerdo con con el DI, y luego se, se, retira. Tiempo, se retira, se retira y nos deja a nosotros... No, por no, por no, por por otro, por es otro debate, pero que, históricamente... Otro, otro, otro libro. libro. <risa> <risa> ya, ya se ha explicado eso también. Sí, Martínez, pues, Martínez Pieto sí, no habla de esto. No, no, no. Eso es antes, él escribe antes. No, no, no es el poder. No, no, no la té soltonada, sí que l'emprimà. El Si no hi ha més preguntes, Joan Itza... la sessió. Levanta'm la sessió. Sí. Un cop més, eh, gràcies al Pep, al roman i, òbviament, a l'Enric Melich i dir-vos que aquí tenim còpies del llibre però que demà no les tindrem. O sigui que si algú vol comprar el llibre de l'Enric Malik que ho faci ara, si us plau. I moltes gràcies.